Sí, nosotras hay siete meses ya que empezamos con el merendero de todo corazón. Le doy gracias a Dios porque vienen 60 familias.、Eh, y bueno, acá, a través de la pandemia, del de de tiempo tan difícil que está, bueno, eh, eh, la, eh, le doy gracias a Dios porque Dios siempre suple de un lado y de otro.、Eh, son 60 familias que vienen a buscar la merienda y, este, y amasamos 10 kilos de harina los días miércoles y viernes, que justo tenemos el merendero y bueno. Y también mucha gente grande se acerca también. Hola,、bueno, ¿cómo comenzó el, a funcionar este merendero? ¿Surge a partir de la necesidad de los vecinos? Sí, esto empezó. Eh, bueno, eh, justo vino una vecina, me había dicho que una hermana de ella había donado、eh, 10 kilos de pan. Y yo ya tenía ese pensamiento de poner una copa de leche. Yo dije algún día, bueno, pero no tenía pensado que era tan justo cuando iba a empezar la pandemia. Y bueno, y esa señora me trajo los 10 kilos de pan y yo, como hago un juguito, tenía 2 kilos de leche. Y yo digo, hoy no voy a hacer juguito, voy a preparar la leche. Y bueno, ese día llegaron、eh, más o menos 30 chiquitos, armamos las mesas con mi hija, con algunos vecinos y se acercaron los nenes. Y bueno, y ahí empezó todo. Juana, <risa>、bueno, eh, ¿cómo hacen con los insumos?、Eh, ¿Reciben donaciones?、Eh, ¿Funcionan a través de alguna organización social? Sí, a nosotros lo representa Lorena a l a n de la UTE,、eh, v i t a Y bueno, y ella lo representa al merendero este. Ella lo respalda y ella lo alcanza a los insumos.、Uh -huh. Que le llega a ella y ella los alcanza a nosotros. Bien. ¿Reciben donaciones también de los vecinos? Y por ahí vienen los nene, se acercan con una cajita de té, un kilo de azúcar, un paquete de leche, una vecina.、Eh, siempre cobra,、eh, colaboran más la gente de acá del barrio. ¿Vio? Este, sí, los nenes siempre están ellos ahí bueno, esperando siempre algo, pero por ahí llega y por ahí no llega.、Okay. Juana, nos decías que、eh, vienen alrededor de 60 familias, son todas de aquí del barrio, vienen de otros sectores también. Y, y sí, vienen del 30, de la 19, de la 25, de acá alrededor. Acá trae una toma también, que hay gente viviendo en la toma de acá de la Cancha del Santo. Y bueno, y también se acercan ellos a buscar la merienda.、Uh -huh. Yo trabajo con mis dos,、eh, son tres chicas más que están conmigo, de la u t、eh, Graciela, Natalia y Florencia, mi hija.、Uh -huh. Y bueno, y entre ellas hacemos la masa. Eh, hacemos por ahí una torta frita, un pan casero, un arroz con leche, de todo un poquito de lo que le podemos preparar a los nenes, le damos lo que llega. La, la, el menú para hoy, ¿cuál es? Y hoy vamos a hacer、eh, arroz con leche.、Ajá. Arroz con leche y unas tortas fritas vamos a hacer para los chicos.、Bien. ¿Y cómo hacen los chicos en este contexto de pandemia? ¿Vienen y meriendan acá? ¿O vienen y lo retiran y se lo llevan a su casa? No, nosotros tenemos el alcohol en gel. Los nenes los esperamos acá, una de las chicas.、Eh, bueno, los, los, nosotros los preparamos bien con los guantes, todo. El alcohol en gel y este, los chicos le preparamos una botellita y si no, le decimos que traigan un tapper. Como s a b é i l e digo, traigan un tappercito para llevar el arroz con leche. Y en la puerta d e Ellos retiran y se van. Bueno, bueno, esperemos que siga funcionando este merendero y que siga creciendo como vemos que está creciendo. Sí, yo contenta porque siempre lo que hago lo hago de, con, con toda alegría y siempre de todo corazón. Porque con mi hija, cuando recién empezamos, yo digo: ¿Qué nombre le podemos poner, mamá? Y bueno, y salió este nombre. Así que bueno,、eh, la verdad que uno lo hace con, con todo el corazón、Bien. para los chicos.